Pilar Galende, ella es médica, pertenece a la Asociación de Médicos Generalistas. Eh, Pilar, eh, Pablo Cucharín y Jonathan Moleker te saludan, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bien. Eh, Pilar, mañana a las ocho y media hay una jornada en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa que se denomina Garantía de Derechos, Responsabilidad del Equipo de Salud en la Interrupción Legal del Embarazo. Eh, ¿Qué uh -huh. detalles nos podés contar de esta jornada? Bueno... Primero, bueno, gracias por la difusión. Es importante poder llegar, a, en este caso, a los equipos de salud que nos mm. puedan estar escuchando. Eh, la verdad es que estamos muy contentos porque llegamos hasta, a estas jornadas que, como bien decís, es el mañana, arrancamos 8 y media bien temprano en el salón de videos que tiene el Hospital Molas, porque vas a ir en video de conferencia a toda la provincia, ah. eh, en una entidad conjunta. Yo pertenezco a la Asociación de Medicina General y de Equipos de Salud, También al Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nosotros venimos articulando y haciendo experiencias previas, ¿no? De, de capacitación hacia los equipos en lo que es abortos no punibles o interrupción legal del embarazo, que es el término apropiado y que se viene trabajando ya hace unos años. Pero bueno, en esta oportunidad llegamos en una articulación más amplia en la cual se incluyó la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa. Se incluyó REDAS, que es una... Es una organización, ¿sí?, que se llama Red por el Aborto Seguro en Argentina, que, digamos, eh, tiene, por eso vienen los capacitadores de este espacio, eh, no solo un prestigio, sino una larga trayectoria en estudios y digamos, información en todo lo que hace al aborto seguro. Y en este caso, aparte, está acompañando al Ministerio de Salud de la provincia, lo cual nos parece muy valioso por, por la implicancia que tiene para los equipos de salud Y por esto de lo que vos dijiste al principio, que es el título, sí. que nada más ni nada menos es la garantía de derechos, ¿no? Estamos trabajando en la idea de que el la social legal del embarazo es un derecho que tienen las personas con capacidad de estar y que el Estado debe garantizar ese derecho, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo, aparte como como trabajadora de salud, ¿no? O sea, uno Uno es como el eslabón final de, de las políticas públicas, ¿no? Pero si los efectores que estamos trabajando y asistiendo a las personas en el derecho a su salud no tenemos las herramientas ¿no? para, para abordar eh, las distintas problemáticas, es difícil que lo podamos hacer bien y lo podamos hacer integralmente, además. ¿no? Entonces, la capacitación va en ese sentido, ¿no? Como sensibilizar, seguir trabajando en el compromiso, en esta temática y capacitarnos. Eh, eh, Pilar, ¿está garantizado aquí en la provincia de La Pampa el aborto no punible? El aborto no punible, es, es, sí, es un, es un derecho que, eh, como hemos dicho muchas veces, sabrán, o sea, está establecido por nuestro Código Penal en el artículo 86 del año 1921. Que pasa es que transcurrió demasiado algo bajo el puente, digamos, para que avancemos ¿no? en la implementación de ese derecho que lleva eh, digamos, un, más, casi un siglo, ¿no? Eh, hubo algunos antecedentes jurídicos que son importantes, particularmente menciono el fallo FAL, que es del año 2012, es un fallo de la Corte Suprema, que, como sabemos, en Argentina en parte fue penada, porque eh, numerosas oportunidades negó el derecho mm. no al aborto no punible a muchas mujeres, y hago un paréntesis porque, para no dejar de decir que el aborto no punible implica eh, un, una interrupción de un embarazo que es legal, ¿sí? en el caso de la mujer fue violada, o su salud su vida, están en riesgo la continuidad del embarazo. Entonces, eso se considera aborto no punido. Mm. Bueno, ese fallo es muy importante porque a partir de ese fallo se construye un protocolo de atención de las, de las situaciones de interrupción legal en Argentina, que lo dictamina el Ministerio de Salud de la Nación, y las provincias empiezan, algunas, otras no, pero la PAMPA sí, a construir sus propios protocolos de atención y abordaje de los abortos no punibles, ¿no? Sí. Y la PAMPA construye en ese año un protocolo de atención que eh, a, no, a nuestro gusto, digamos, digo, desde las organizaciones también de mujeres y de profesionales, tiene algunas, eh, digamos, cuestiones a revisar, sobre todo en que marca que los, las interrupciones van a hacerse en los niveles 4, eso significa, en términos concretos, que tengan un quirófano disponible cuestiones que esta revisión, esto está en revisión en la provincia Sin embargo, como todos los marcos jurídicos, nacionales, e internacionales eh, Dan cuenta de que toda, digamos, toda interrupción por debajo de las 12 semanas Puede hacerse en un medio ambulatorio claro. ¿sí? Con lo cual, un poco las jornadas también van eh, en el sentido de integrar a Los equipos que estamos trabajando en los primeros niveles de atención Particularmente, ¿no? Y los centros de salud, hospitales de menor complejidad de manera de entender y avanzar, y esperamos que el protocolo aparte se apruebe a nivel provincial, de que los equipos que trabajamos en estos niveles de atención también tenemos la responsabilidad y la obligación de asistir a las mujeres y personas que nos consulten por por una interrupción legal. O sea, aquellos aquellos equipos de salud que no están en un hospital nivel 4, que también eh, cumplan con ese derecho del paciente. Exactamente, exactamente. Si vos lees la bibliografía desde la Organización Mundial de la Salud, digo como palabra autorizada para abajo, es evidente que no hay ninguna indicación de, de, de, de digamos, de atravesar la internación, mucho menos digamos una intervención quirúrgica, para atravesar una interrupción en un embarazo menor a 12 semanas. Por eso es que los equipos que trabajamos en los primeros niveles tenemos un protagonismo ahí que tenemos que ir empezando a desarrollar con mayor promenio. Se está haciendo en la provincia. Hoy por hoy hay muchos equipos en los primeros niveles que estamos trabajando en garantizar este derecho. Eh, Entonces eso es muy importante que nos capacite. Eh, Pilar, eh, el tema de la objeción de conciencia que han esgrimido uh -huh. algunos médicos, eso acá también, bueno, me imagino que, que está presente. Uh -huh. En la provincia, sí. sí. Bueno, en la eh, hay una situación que es conocida, de público conocimiento, que es la situación de General Pico, sí. que, en la cual bueno, una institución completa se declara objetiva de conciencia, o sea, todo un servicio que debe garantizar este derecho, todos los profesionales se declaran objetiva de conciencia, lo cual va en contra del fallo FAL. El fallo FAL, que como dije antes, es como la normativa más importante, el antecedente jurídico más fuerte, de cómo deben implementarse los abordos no punibles dice que la objeción de conciencia es un derecho fundamental, la posibilidad que tienen los profesionales. Yo digo que en realidad es una solicitud un privilegio, ¿no? Porque es decir, bueno, yo esto no lo atiendo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, así todo, señala que nunca la objeción puede ser colectiva en el sentido que sea institucional. Uh -huh. ¿Sí? Entonces en Pico hay un problema serio en este sentido, en el hospital Centeno. En el hospital uh -huh. Molas eh, las situaciones son diferentes, se están garantizando las interrupciones, pero hay gran parte del equipo de profesionales que también son objetores. Claro. Objetores. Con lo cual, este, es un panorama, yo creo que la provincia tiene muchísimo avance, hay que reconocerlo, pero todavía hay que trabajar más, sobre todo en los segundos niveles, ¿no? Mm. Me refiero a nivel hospitalario, para que este, este derecho sea, bueno, como gozado en plenitud y no haya estas cuestiones que, que sabemos que han pasado, derivaciones innecesarias, Este, cuando hay situaciones que pueden resolverse a nivel local ¿no? claro. que tengan que ir a molas exclusivamente me, me imagino que la jornada estará atravesada por esto de legalizar directamente el aborto eh, ¿Será tema también de tratamiento o no? Bueno, siempre decimos que es una es como hay una hay un falso concepto en Argentina de que el aborto no es legal entonces, nosotros por eso trabajamos con interrupción legal en la, en la Argentina el aborto no es ilegal es legal por causales Claro. ¿Sí? Por los causales que yo mencioné antes. de Como Foro Campeano, integrante de la campaña nacional del ¿no? aborto legal seguro gratuito, eh, se está trabajando y se ha presentado numerosas veces un proyecto de lo que es interrupción voluntaria del embarazo. Eso implica una diferencia cualitativa, pero importante, que es que una mujer pueda decidir interrumpir el embarazo sin tener un causal, simplemente por su propia decisión hacerlo. Mm. ¿sí? El proyecto que está presentado último marca como edad la gestacional, las 14 semanas para la introducción voluntaria. ¿sí? Mm. Entonces, digo cuando pensamos en un aborto legal, en realidad nosotros tenemos, no estamos haciendo prácticas ilegales, claro. hoy por hoy. ¿sí? Estamos sí, trabajando sí. en el marco de la legalidad y de la de nuestra obligación. Por pues yo digo, el Estado tiene que garantizar este derecho que existe desde año 1921, que fue reforzado por numerosos antecedentes jurídicos en Argentina, y que hoy los profesionales de salud tenemos protocolos y normativas adecuadas para interpretar, abordar y tratar ¿no? a las personas que, que tienen derecho a una interrupción legal. Entonces, digamos, un, un, es un poco trabajar también en esta idea, ¿no? Sacar, sobre todo hacia los equipos de salud, la idea de que la aborto no es legal. ¿no? Uh -huh. eh, bien, Pilar, eh, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, que mañana, repaso esto, 8 y 30, vamos a estar hacer una jornada que se hace, no dije esto, el marco de <coughs> un grito global que va a haber en todo el mundo ¿eh? por la desplanización y la legalización del aborto, el 28 de septiembre es, ese, ese, esa, es esa fecha que, que nos da marco a llegar a esta jornada, y que bueno, que esperemos va a ser una jornada intensa de trabajo que si hay gente de salud que nos está escuchando pueda acercarse y bueno, esperamos trabajar mucho y que esto además significa un avance para para que las mujeres de la Pampa también cosen cada vez más de sus derechos, ¿no? Eh, bien, Pilar, gracias por estos minutos. No, Bien, la palabra de Pilar Galende de la Asociación de Médicos Generalistas. Eh, mañana es la jornada garantía de derechos, responsabilidad del equipo de salud en la interrupción legal del embarazo, ocho y media, pero hoy, hoy a las 6 de la tarde en, en la Universidad Nacional de La Pampa eh, se va a inaugurar un mural eh, en la entrada de la universidad. Eh, porque...